Hola Cicela, buen día, gracias por la comunicación No, por favor Karina, contanos un poquito eh, porque estamos interesados y queremos saber cuál es la situación que están viviendo hoy eh, como trabajadores Bueno, te cuento que en la sede descentralizada de Malvinas, argentinas donde funcionan las fiscalías y defensorías de, de la zona dependiendo del Departamento Judicial de San Martín Hace más de tres años que venimos reclamando la reparación y mantenimiento del sistema de climatización del edificio. Eh, nosotros venimos sufriendo, con apoyando a los compañeros y compañeras que están trabajando en ese edificio, el reclamo en virtud de que cuando es la, el, el verano eh, no mm. se puede trabajar debido al calor insufrible que hace en ese lugar... Y en el invierno, el frío eh, que, que venimos teniendo, no solamente eh, en el ámbito general de, del clima, sino que adentro de, del edificio eh, es el doble de frío el que se sufre. Eh, el, el sistema de, de climatización eh, no tiene mantenimiento desde el momento que se ha instalado, eh, allá por el 2011 que se instaló, Eh, el aire acondicionado también se consiguió la instalación a través de unas medidas de fuerza hechas por la Asociación Judicial Bonaerense eh, a partir de ese momento no tuvo mantenimiento y eso hace que no funcione en debida forma los trabajadores y trabajadoras del lugar tienen que estar trabajando ahora en invierno con camperas bufanda, guantes para poder atender la gente que va a hacer trámites Se la pasa horas esperando en, en la sala de espera, también sufriendo el mismo frío que sufren los trabajadores y trabajadoras. La realidad es que no tenemos respuesta de ni decisión política de la Procuración General y de, y, y de la Fiscalía General de San Martín en poner el presupuesto que hay que poner para la reparación y para el mantenimiento de, de esto. Eh, bueno, nos, nos contabas que ya hace un tiempo que vienen la, trabajando así eh, ¿Desde hace cuánto que se da esta, esta forma, esta condición de, de, de trabajo? y Hace tres años que venimos haciendo el reclamo Y gracias a la organización de los trabajadores y trabajadoras del sector eh, Se están haciendo las medidas de fuerza como jornadas de visibilización para que se entienda de que de esa manera no se puede trabajar. Gracias a estas medidas de fuerza que estuvimos haciendo, se fueron consiguiendo que se revea cuál es el problema que tiene el sistema. La realidad es que hoy por hoy ya nos han avisado que se necesita para la revisación pagar un presupuesto, porque las empresas que, que realizan la revisación cobran por hacer el presupuesto del arreglo claro. este y, y no ponen la plata para eso entonces se vienen haciendo reparaciones como quien diría, lo atamos con alambre mm. se, arregla, se arregla un poquito, se vuelve a descomponer y de esa manera no se puede trabajar, sabemos que la reparación que se pueda llegar a hacer eh, no va a dar fruto con respecto a lo que es ahora el verano que se viene o sea que Hoy estamos re, eh, protestando porque tenemos frío y en verano vamos a volver a protestar porque no se puede trabajar por el calor que hace. Tampoco la Fiscalía General nos da una respuesta en relación a que los compañeros que trabajan día a día en ese lugar, en las condiciones que trabajan, puedan hacer trabajo remoto y turnarse de esa manera para que no se enfermen. Hay mucha gente que se enferma, que no puede estar trabajando, sin embargo siguen exigiendo que la gente siga yendo a trabajar en estas condiciones. Claro. Por ese, por ese motivo que la asociación viene acompañando el reclamo y eh, vamos a seguir haciéndolo en tanto no haya una respuesta razonable de la procuración para arreglar el sistema. Carina, eh, ¿cuántos eh, trabajadores eh, aproximadamente eh, bueno, se ven afectados? Los más afectados ahora son los de la planta baja, eh, tener que tener en cuenta que más o menos deben ser 20 trabajadores en la planta baja eh, además de la gente que va a, a solicitar justicia en ese lugar no que vamos gente mayor gente con niños niñas este que pasan horas y horas esperando la atención y no se tiene en cuenta ni siquiera eso Claro. El edificio es un edificio cedido por el municipio, nosotros hemos tenido una reunión con el municipio para ver si podían tener alguna llegada con la Procuración, para que puedan tener algún alguna manera de ver si pueden poner presupuesto, pero está claro que es un edificio cedido y que de eso se tiene que hacer cargo la, la Procuración General este y bueno, como el municipio está ahora en danza de poner en funcionamiento un edificio nuevo para el polo judicial de la zona de Malvinas, que justamente al lado de, de este edificio, eh, nos dijeron que con eso tal vez empiece a dejar de, a, de haber tanto polvo que tape los filtros de este sistema, que igual no es una solución porque en el, en el intertanto sigue haciendo frío o seguirá haciendo calor si no tiene reparación. Bien. Eh, ayer estuvieron realizando una radio abierta ¿Nos querés contar un poquito cómo eh, bueno, cómo se dio esta jornada de lucha? Sí, ayer eh, los compañeros y compañeras decidieron sacarlo hacia afuera el conflicto porque nosotros venimos haciendo asambleas eh, semanales o cada 15 días dentro del edificio y en este caso decidimos sacarlo hacia afuera eh, los propios compañeros que trabajan en el edificio Eh, armaron un, una parodia, por decirlo de alguna manera, uh -huh. para sacar hacia afuera el conflicto, eh, en donde se cuenta cómo se vive el día a día eh, trabajando en el edificio, ¿no? Eh, si bien puede parecer este risueño la, la manera en que se contaba, la realidad es que si bien todavía no hubo nadie que se fuera con hipotermia, pero eh, Están casi en eso, digamos, este, la gente que, que va ahí realmente sufre el frío muy, muy feo este, y si te quedas mucho tiempo ahí podés sufrir de un ataque de hipotermia, como decían los chicos. La verdad es que la gente que, que venía ingresando a hacer trámites eh, se quedaba escuchando, eh, apoyando el conflicto, hemos tenido varios justiciables que han escrito al medio de la Fiscalía General eh, relatando la situación de cómo se vivencia el hecho de estar esperando en un lugar sin climatización, este, así que por lo pronto desde, desde el lado de los justiciables también hay un apoyo en el sentido de que los trabajadores y los justiciables no tengan que padecer el frío que se padece y eh, lo, lo vemos como como digamos una una cuestión que, que por lo menos la gente eh, no se ve afectada porque la atención se sigue dando este pero apo apoyan la situación bien eh, karina eh, bueno desde acá vamos a seguir difundiendo esta esta problemática que están viviendo y bueno y estamos en comunicación si te parece hasta que esto se solucione Perfecto. Muchísimas sí. gracias porque es otra manera de visibilizar el conflicto. No, sin duda. Eh, Karina desde acá te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente.